Nos apalabramos, nos compartimos, te escuchamos, te convocamos, nos encontramos. Nos gusta estar sonando y soñando cada día y que pasen cosas. En el 106-1, Kermés Comunitaria. u n a Una radio de noticias, pero no solo de noticias. Una radio de palabras, pero no solo de palabras. Por dentro el carnaval. Una radio de sonidos, pero no s o l o de sonidos. Por fuera tu temor. Que no tiene. Abrázate a Radio c a r m e s La comunitaria. 106-1 Y a las once y cuarto de la mañana, y aprovechando el día de hoy, que es el día del músico, que、Gracias. tenemos a un <risa> músico <risa> acá en el estudio,、eh, hablamos un ratito de esta movida que implementó la municipalidad de Santa Rosa en el parque lineal, que se llama Estación Rock, y que la agrupación de música independiente del rock pampeano un poco,、eh, claro, un poco se puso al hombro. Para este, todos los domingos、uh -huh. estar ahí tocando un poco de música y también compartiendo el momento en ese lugar tan bonito que tiene Santa Rosa. Debo decir una cosa: eh, Dime. Eh, no, debes,、eh, hace años que no sucedía esto. Hace mucho, ¿no? Hace muchísimos años que no, se, no sucedía que, a, que、eh, un lugar público tenga un espacio para, para el rock todos los fines de semana. Bien, está buenísimo. Vamos a hablar unos minutos con María Berot, la Piojo, como la conocen, que es música y que es parte de esta agrupación de música independiente del rock pampeano.、Eh, María, ¿cómo estás? Buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés, de este lado. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por, por nada, por esta notita, por darnos el espacio. Por para supuesto. Por un poquito lo que estamos haciendo. Por nada. Bueno, justamente eso, contanos qué están haciendo. Mirá,、eh, esta propuesta,、eh, este n e verano, enero y febrero, es una propuesta que, que convoca a bandas,、eh, hoy en día、eh, Santa Rosa, ¿no es cierto? Que podamos tener acá en nuestra ciudad o alrededores más cercanos.、Eh, y bueno, que la gente en su mayoría, el público en general, pueda presenciar libremente, al aire libre, en un lugar hermoso, como vos decís, y en un horario apto para todo público. Y、eh, la, la mayor propuesta que llevamos, que es lo, lo más d interesante, g a m o s i es que todas las bandas tienen su repertorio、eh, propio, ¿no es cierto?、Uh -huh. Todas sus autorías, sus canciones, sus letras, son todas de la banda.、Eh, son bandas que, que actualmente están activas dentro de, de nuestra ciudad y que, bueno, y que, como todos sabemos, no tienen un gran espacio. En lo que son las convocatorias de festivales provinciales, municipales、eh, y demás fiestas que, bueno, que por ahí, al no, no ser muy conocidas o no, ser, no están muy a lo que s e r í a convocantes actualmente,、eh, nada, hemos decidido、eh, agruparnos y ver qué podemos hacer para ver si podemos visibilizar el género nuestro. En nuestra ciudad. n u e s t r a ciudad, ¿no es cierto? Bien, recién Juan y decía que hace mucho que no pasa esto: que en una plaza un montón, pública un haya música、hace、de rock. m u c h í s i o Y eso es lo que, lo que nosotros venimos luchando: que por qué se perdió toda esa cultura que nosotros tenemos. Porque si bien、eh, nosotros sabemos que el folclore, l cuarteto y demás géneros convocan un montón,、eh, también sabemos que hay un montón de gente que escucha rock acá. Y se ha perdido、mm. durante muchos años. Nosotros en la década del 90. Tenemos grandes festivales como era el Santa Roca y demás, que convocaba a bandas de toda la provincia、eh, y eso se perdió. Se perdió y se perdió también、eh, tener un espacio para. Para este género.、Eh, María, recién decías que, que, bueno, que, que esta es la, la primera vez y con, con bandas de、sí. la ciudad de Santa Rosa que tenían、eh, idea también de llamar de bandas de diferentes lugares de la provincia. ¿Eso ya empezaron、sí. a, a, a hacer tra, tra, tra, tratativas con algunas bandas? ¿Estuvieron charlando? ¿Su idea es de, de empezar a, a expandir un poco la, la asociación? Mirá, nosotros no somos asociación, somos una agrupación. Bien. agrupación. e n Eso es lo que también nos frena también un poco, ¿por qué? No podemos hacer cosas como una personalidad jurídica que tiene una asociación.、Claro. Es lo que buscamos este año. O s e a Nuestra finalidad de este año es poder concretar esta agrupación como una asociación. Bien. Entonces, ahí nosotros p o d e r empezar a buscar algo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día, si bien tenemos dentro de la agrupación gente de General Pico, gente de General Hacha y demás. No podemos convocar a una banda porque nosotros no tenemos un presupuesto para traerlos.、Claro. O sea, no le podemos pagar ni siquiera el combustible a los pibes para que se vengan.、Uh -huh. Entonces,、eh, en esta situación, es lo que a n o s Es más, los chicos que van a tocar en Estación Rock en e r o y febrero,、uh -huh. eh, no se les paga un mango, gente.、Uh -huh. O sea, los chicos van por amor al arte para que esto se vea. Porque es la, es la única opción que teníamos. Claro. Nosotros claro.、Eh, hemos. ¿Eso lo arreglaron、después. así con el municipio, María? Sí. La propuesta fue la siguiente: o sea,、eh, nosotros estamos movilizando, yendo、eh, a golpear puertas todo el tiempo,、uh -huh. a ver qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, la respuesta más, más fácil y que, que antes de decirte que no pueden es que no, no hay presupuesto. Es、uh -huh. la realidad. Claro. Eh, eh, y bueno. En, en pero es un caso, logro, pero vino... es un logro, pero es un logro, digo, esto de que puedan estar este, todos los domingos en un lugar donde hay una convocatoria realmente linda para, para poder mostrar lo que, que, que ustedes hacen y que antes no sucedía. Sí, sí, sí, nosotros、uh -huh. lo, lo vemos como un gol, chicos. c、claro. o a sea, nosotros esto, ver que todas estas bandas puedan tocar y estar、eh, todos los domingos llenos de gente,、uh -huh. gente que va con su repusera, gente que se queda a ver las tres bandas, no necesariamente siempre va a haber una, se queda a ver las tres. Ella con su reposera, su mate, va a los carritos del lugar que también le sirve un montón. Claro,、eh, es un golazo, no, es, es, es un golazo. Un y María, y María la, la, la, la posibilidad de que ustedes puedan qué sé yo, vender su, la remera de las bandas, eh, eh, tener un, sí, una, una, un alias que... para que la gente que quiera colaborar con, con las bandas pueda hacerlo, ¿eso, eso, eso Desde... se, lo pueden hacer? Desde el domingo pasado, nosotros、uh -huh. estamos haciendo la implementación de una urna、Bien. con un alias también que se puede hacer.、Uh -huh. Entonces, la gente, eso lo vamos a ir, porque ¿viste? viste cómo es. Es como que empezás a hacer cosas y decís, ah, pero falta esto, ah, pero sí, falta lo、claro. otro.、Eh, la cosa bueno, es que se haga algo, ya con eso,、sí. porque viste que sí, el ideal un pistol, es una cosa y la realidad es、claro. otra. Y María, y, realidad alias, es otra、eh, y María, el alias que ustedes implementan es el mismo siempre. Eh, eh, semana, el domingo pasado fue una implementación media rápida. e s t a m o s uno de los chicos de GEAP.、Uh -huh. Pero sí, ya este domingo ya armamos la urna y vamos a poner un alias adecuado. Que no lo podía decir ahora porque no lo sé exactamente. Bien.、Eh, ¿Es un único alias para todas las bandas? Es un único. La idea es juntar esa urna y, y al final de toda la secuencia de todas las bandas en、uh -huh. febrero, repartirla entre todas las que fueron, ya、Bien. sea desde la primera a la última. Bien. Eh, que no sé, hoy no s o t r o s tenemos un mínimo aporte de los carritos, que eso al final se le da a las bandas,、ah. aunque sea para pagarse, sí, aunque sea como para pagarse el, el, el taxi, el Uber, lo que sea, al lugar, la, para llevar los instrumentos, es mínimo, chicos.、Nos、Está bien, o sea,、eh, para que quede claro, la, los la, carritos los que venden comida le aportan un poquito a las bandas. s c h i c o s a todo esto? Sí, ¿sí? Porque, porque a nosotros fue la municipalidad y nos dijo, chicos, tienen este escenario acá. O sea, tienen el escenario. Tienen, si quieren, el día, el día que, que ustedes quieren, sábado, que domingo, quieren hacerlo. Bueno, listo. Nosotros armamos todo el proyecto y ahí dijimos, bueno, pero nosotros l e c echamos un aporte algo para que sea, aportarle al músico un agua cuando va a, a claro, tocar.、No、sé. Claro. Entonces, bueno, la idea fue también hablar con los carritos. Los carritos les s i r v e porque va mucha gente y ellos pueden trabajar más que nada en esa parte del lineal, que la gente s e queda toda del otro lado del parque. Entonces, de este lado. Eh, los carritos, al poder tener más concurrencia de gente y demás, se reprendieron con la idea y nos dijeron: bueno, cada carrito puede aportar esta cifra. Bueno, no hay problema, lo que puedan y nosotros lo repartimos y aunque sea algo, es.、Eh, la verdad que está buenísimo、no、es lo ideal, que estás contando,、sí. que pase acá la vuelta y que también ustedes, como músicos,、eh, se puedan también ir buscando el lugar y la forma de poder bancarse. Digo, es todo. todo、sí. eh, Es que, esto es un desafío,、no、pulmon, pero no, también no, la posibilidad de, de hacerlo. Sí,、eh, ocupamos tiempo de nosotros, por nada, ocupamos, los、eh, chicos están e enseñistas, Alice está haciendo d elocución, o sea, nosotros estamos todo el tiempo、eh, haciendo cosas para, para que esto、eh, siga y se pueda volver a realizar y que,、mm -hmm. no sé si ahora, pero en invierno nos d a n una oportunidad de hacer algo y poder convocar más gente. La idea de nuestra como agrupación es que todas las bandas de la provincia se sumen, que lleguen a nuestro Instagram. Estamos como Amir, agrupación de música independiente del rock de la Pampa. Se pueden sumar ahí, mandar nuestro proyecto. Durante、eh, Estación Rock, nosotros reproducimos una lista, una playlist, que es todas p a m p e a n a Están、Bien. todos. Todos los que se quieran sumar nos pueden mandar. Zulín, su lo sumamos a la lista y entre banda y banda, y antes que empiece y cuando termina, lo reproducimos. Eso también es muy importante. También queremos que eso se vuelva algo medio normal en las presentaciones de bandas. Que por ahí、eh, vas a un bar a tocar y bueno, antes de que toquen, poneme una musiquita de, de, de rock de acá. Claro, como para ¿no、ir、cierto? ambientando un poco. Como para ir ambientando.、Bien. Estamos tratando de que se sumen más gente a, a esta propuesta. Porque también escuchas a, a otro músico. La idea de esta también es agrupar a muchos músicos que no se conocen y que, y que puedan llegar de acá adelante, tener fechas juntos, sacar fechas en algún otro lado, propuestas. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos con la municipalidad de, este, de esto que nos dio. También nos aporta parte del sonido, que es muy importante. Nos gustaría tener un sonido como tiene música en la plaza, pero bueno, tenemos un sonido que por lo menos. Eh, se puede escuchar、eh, noblemente, diría. Bien.、Eh, cuando, justo... tenga, cuando tengan el alias, eh,、sí. eh, está, si va a ser siempre el mismo, estaría bueno que lo, que, lo, que lo difundan y que lo tengamos nosotros, porque quizá hay gente que no, no puede ir, pero tiene ganas de apoyar y, y tranquilamente lo puede hacer de su d e s casa. Sí, estaría buenísimo. Dale, a nosotros,、eh, todo el aporte que, que nos hacen ustedes, los medios de comunicación, a nosotros nos ha, nos ha facilitado un montón de cosas, nos ha ayudado a crecer. Nos ha ayudado a que la gente vaya y que nos apoye. Y、eh, lo más ¿cuántas, importante. ¿Cuántas y las bandas ¿cuántas también, ba porque... l a r o c bandas son? Mira, nosotros en esta, en esta inscripción que hicimos, chicos, les comento, nosotros hicimos, esto fue todo muy rápido,、eh, y nosotros largamos una convocatoria. En la convocatoria de 5 o 6 días se sumaron más de 40 bandas. ¿40 bandas? 40 bandas sí, de Santa r o s a No le da el tiempo. Sí, sí, sí, hay un montón. No nos daba, no nos daba la grilla tampoco, chicos. Nosotros t e n í、sí, sí. a m o s una grilla de 21 bandas, no podíamos poner más. Tuvimos que hacer un sorteo. Nosotros en, en el formulario que hicimos de inscripción pusimos en qué fecha s ellos podían tocar y qué no. Una vez que se hizo sorteo, las agrupamos según las fechas que ellos más o menos nos propusieron que sí podían tocar. Esa fue, esa, así fue el sorteo y así fue todo lo que se dio. Hay bandas que, bueno, por ahí le pedimos disculpas, que le hemos cambiado la s fecha s por diferentes cosas, porque son diferentes situaciones que pasan y el integrante no puede hay que cambiar. Y bueno, y ahí estás en el tej y maneje de, de la situación, que por ahí nosotros pedimos disculpas en esas cosas, pero, pero la verdad que、eh, Estación Rock se está llevando muy bien, se está haciendo muy lindo, la gente le, le gusta.、Eh, la, los chicos de la banda están recontentos de poder. Visibilizar su música、eh, las y lo que está, hace. Y también están pensando、eh, qué hacer en invierno, pero también uno puede llegar a, este, a organizar que esto sea un poco más temprano, que sea la siesta, por ejemplo,、eh, digo porque en invierno va a estar fresco a las 6 o 7、va、de la tarde, para que se siga haciendo. No sé si usted lo tiene pensado, qué sé yo. Sí, no, no, si es por nosotros, seguimos todo el año. Ah, bien. Pero bueno, <ríe> la cosa es que, que la MUNI también esté dispuesta y que tenga el personal para poder hacerlo y demás. Bien, Hoy en día,、claro. ellos no, nos facilitan lo que es、eh, la iluminación, iluminador y, y bueno, el sonido.、Eh, Lucas a v e r o fue el primer sonista, estuvo ahí dos semanas con nosotros, pero bueno, ahora está de vacaciones, está Fede haciéndose cargo de la consola, que es integrante nuestro también. Si bien nosotros somos. 7,、eh, 8, que siempre estamos poniendo un poquito en la cara, tenemos atrás más de 50 bandas que nos apoyan todo el tiempo. Yo creo que, que, que por lo que contabas, María, y, y por el apoyo también que están teniendo de, de, de los carritos y de la gente que está laburando ahí,、eh, seguramente se va a extender porque es, es, es algo que, le, que, que les conviene y que ayuda a, toda, a todos, tanto a los carritos como a ustedes, como al municipio para, para instalar un lugar como, como es el Parque Lineal y la parte de la gastronomía de, del parque. n o Bien,、eh... sí, ojalá. De, están preguntando cuál es la banda en la que estás, María. Yo、eh, estoy en Rock Mi Joe. b Somos、no. una banda de un rock bastante peculiar. Nosotros le llamamos, tenemos un sonido bastante sónico. Eh, eh, ¿Hay y... algo en redes para escuchar?、Eh... Sí, nosotros estamos, estamos en Instagram como Rock Mi Joe.、Uh -huh. También estamos, tenemos en YouTube algunos temas, subiditos, medios caseros. Ajá. Pero se, puede, se pueden escuchar. Bien.、Eh, ¿Y, y y ¿Anotaron ahí, sus, canciones? Bien. ¿Eh? sus canciones? ¿Cómo no h a e s c u c h a Sí, las、bien. anotaron ya sus canciones, las escribieron en Sadaic. Estamos en eso, estamos en eso.、Ah, <risa> estamos、bien. en eso, en formación. Sí.、Eh, bueno, ahora Cultura también largó un proyectito para ahí, creo que es 20, 21 de febrero. Hay varias、uh -huh. cosas para poder hacer. b i e、eh, Está interesante para que vaya la gente y se vaya informando de toda la situación y cómo pueden registrarse y cómo pueden anotarse,、eh, más que nada, los músicos independientes también, cada uno en. En lo, que, en lo que es el registro de la música. Bien.、Eh, bueno, Recién te interrumpimos un poquito,、sí. estabas considerándote、eh, como banda、eh, de qué tipo?、Eh, Mi banda? Sí. ¿La banda en donde estoy? Sí. Y es un rock medio raro. <risa> <risa> es medio. Pero bueno, nada, no, no, es un, un hack pop, digamos mucho a pop.、Eh, Bien. Pero un, un, un pop rock.、Eh, Por ejemplo, cuando hacemos presentaciones y demás,、eh, tenemos cover.、Eh, hacemos, un, por ejemplo,、eh, eh, Colmy de. Ah, sí. Eh, de. Eh, de ay, estoy retrabada. De Blondie. l m y de Blondie. h a c e Muy ochentoso, <risas> noventoso. Es ese estilo. O sea, vamos a escuchar es a a c u i n n a m o s Vale, vamos a escuchar, mamá, a, vamos a escuchar pero queríamos escuchar también a, <risa>、claro. la, a ella para que cuente qué están haciendo. Digo, porque por ahí también, <risa> cuando alguien te está escuchando ahí en el parque lineal, quieren saber quiénes son, pero, este,、claro. más sí, o menos por dónde y bueno, van y demás. Para eso está Alice que se sube, les dice, viste,、a、arma la banda, les dice dónde las pueden, cómo es de su i n t a g r a n y cada una de las bandas, y eso. Eh, también aporta un montón a la i e a una genia se desenvuelve arriba del escenario y bueno, y, y presenta a todas las bandas y, y le dicen las redes sociales, dicen nuestras redes sociales, es、Bien. como que, que va tirando siempre hilo ahí. Yo les, y les quiero comentar también que este domingo 25、eh, va a estar m o n o b l o c k Moloco y Astevia, t e n i a les recomiendo que vayan porque es un fechón,、eh, va a estar muy bueno. Eh, nosotros tratamos de juntar siempre bandas de diferentes géneros, ¿no es cierto? Que tengamos diferentes opciones el domingo. Eh, eh, y este domingo va a explotar, están muy buenas las bandas. Bien. Eh, nos queda un montón de bandas, chicos, para presentarse todavía. Por、bueno. ejemplo, Rock m i j o ó e se presenta el 15 de febrero. Ah,、no、Bueno, está bien, está bien. Hiciste la venta, hiciste la venta. <risa> Ahí es el chivo nuestro. Bueno, buenísimo,、eh, María. La verdad、bueno. que está buenísimo que hayas contado todos estos detalles, de, este, sobre todo públicamente, porque no lo sabíamos, pero también entender un poco cómo viene la mano de la organización y todo eso. Y también esto de tener un lugar donde puedan tocar. Un lugar público,、sí. una linda plaza. El parque lineal es algo novedoso, pero muy bonito, muy lindo y、sí. este, muy bien puesto. No, y que puede ir toda la familia: puede ir tu mamá, tu puede... abuela, tu tía, tu, tu sobrina, tu hija.、Eh, <risa> claro. Pueden ir todos a verte. Y eso es algo que,、eh, que, es, que no, no pasa siempre. Porque、eh, por lo general, general el género del rock lo pasan al trasnoche, a la una, a dos de la mañana, t e n e s、claro. que estar tocando en un bar que, que no puedes llevar a tu hijo, que no puedes llevar a tu sobrino. Me pasa, pues yo tengo hijos también y,、claro. y, y les gusta ir y, y demás. Y bueno, ahí nos, nos pareció una propuesta ideal, nos, nos sigue pareciendo una propuesta. Eh, muy buena y ojalá que, ojalá que podamos seguir haciéndola. Ojalá. Bueno, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo bueno, con Kermés y vamos a seguir y no, y el síganos tema. Síganos en las redes. Síganos ¿Qué? en las redes. Dale, si querés repetirla. ¿eh? <risa> es Amir, estamos como Amir, agrupación de música pampeana independiente de rock. Eso en Instagram. Eso en Instagram. Bien, perfecto.、Sí. ¿Eh? Bárbaro María, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. María Berot es música, es parte de Rock Me Show. Rock Me Show. Rock Me Show, que es una banda que s a dijo algo raro, pero con al algunas、ah, cuestiones、escuché. más noventosas, más ochentosas, algunos covers. Y encontramos esto en YouTube y ahí lo escuchamos un ratito para, que, para amenizar un poco esta, esta noticia que nos dio.